Eso Es con el sentimiento Con la conducción De Sergio Palma en la numero Siempre con sus Y un grito de corazón ¡Sin maplona, sin en, el, en el oeste En el norte y en el sur Rilla blanca y celeste La cadena la chinta. Buenas tardes, bienvenidos amigas amigos Racinguistas, aquí a esta última emisión de la semana, no por eso menos especial en la previa del partido trascendental que tiene Racing mañana ante Estudiantes de La Plata, con la obligación ya sí de retomar la senda del triunfo, más allá de la jerarquía, del reducto en el que se va a jugar y demás cuestiones, Racing tiene que hacer pesar su historia y ganar, recuperar, Eh, esa senda del triunfo que, de la que hablábamos que tuvo en los primeros partidos más allá de que siempre estuvo en el debe en cuanto al buen juego se refiere es importante empezar a sumar de a tres y dejar atrás esta seguilla de tres derrotas consecutivas que alejaron a Racing de la punta y generaron que por supuesto el hincha se empiece a preocupar empiece a mirar otras tablas empiece a preguntarse por la continuidad del técnico del que hasta hace poquito hablábamos incluso que era un candidato a la selección Ahora de repente no es más candidato a la selección, no es más candidato a Boca Y es candidato a comerse un boleo, como las cosas siguen iguales Claro, para, como es el día a día de nuestro club, es así eh, Se vive minuto a minuto el presente y hay que ganar Racing es eh, deportivo ganar Pero claro, que para ganar hay que jugar bien Hay que hacer ciertas cuestiones mejor que el rival En las que Racing ha fallado ...y por supuesto que las hemos ido desarrollando durante todos estos días... ...y eh, hoy haremos también un poco de hincapié en lo que es la historia de Racing... ...para hablar, y no tanto hablar, sino después en un ratito vamos a escuchar... Eh, ...tenemos aquí en el estudio, seguramente ustedes que miran a través de... ...internet por cámara, van a ver que tengo un señor sentado al lado... ...él es Alejandro, es ex tecladista de los redondos de Ricota tocó con algún músico grosso imagino ¿no? eh, del rock nacional y con mucha este, con mucho amor, con mucha pasión compuso un tema para nuestro programa que ya en alguna oportunidad lo hemos escuchado reiteradas veces y ahora le hizo algunos retoques lo lo tuneó un poco con participación también de otros músicos no menos grosos que él, eh, y que también son hinchas de Racing, en un ratito vamos a charlar con él, nos va a contar lo que le demandó hacer este tema, eh, que, que está bárbaro y que les pido a todos que, que lo escuchen, no solo por la melodía, sino por la letra que, que hace a lo que es la esencia del hincha de Racing, la historia, lo que representa ser un fanático de los colores celestiblancos. Tenemos un oyente en línea, antes voy a saludar por supuesto a quienes me acompañan aquí en el estudio como es habitual, el señor Pablo Tramutola y Walter Ariel Ludoña, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, saludamos ahí al señor Aníbal Lecter, Leandro que están ahí, en cualquier momento se turnan y cambian los roles, ya, lo, ya me la veo venir, eh, Lupina que debe estar por llegar en cualquier momento, intuyo, y tenemos un oyente desde México que se ha comunicado con nosotros al 4372-2841, La otra posibilidad es 43723061. bueno, igual imagino que él desde allá habrá tenido que marcar 011, 541, papá, papá, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Hola. Pablo, ¿cómo te va, Jorgito, otra vez de México. Jorge, ¿cómo estás? Sergio, te saludo ¿Bien? primero, ¿cómo andás? Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Todo, ¿Todo bien? para vos. Bien, bien, fanático de ustedes, escuchándolo siempre y bueno, muy buen programa. Bueno, te, te, te agradecemos... El concepto, eh, ¿vas a seguir el, el partido? ¿Tenés la posibilidad de verlo a través de internet, en vivo? ¿Cómo, ¿Cómo haces? Sí, sí, lo veo por internet, en una página que tenemos acá y lo veo en vivo, uh -huh. pero a partir del 25 ya, en vivo y en directo, voy a estar por ahí, ¿eh? Ah, sí, bien. muy bien. ¿Te acuerdas que dijimos venía para acá? Y sí, pero ¿lo podíamos esperar para el partido contra los de Chatacare o no? Wow, por eso, sí, El otro de... día dije, el otro día dije, vamos a, a postergarlo para que venga Jorge a jugar con nosotros claro, Jorge, vos entras al chat, ¿de, de, de, de dónde surgiste? De, twi de, de Twitter, de Twitter Ah, ok, Twittero, por Twitter, Twitter. de Twitter Twitter, Twitter Muy bien, no, claro, porque el contacto, el nexo con, con Trabutola, a eso me refiero eh Bueno ¿Te prendés a un partido? Pero claro Muy bien <risa> Yo jugué un tiempo en Racing No, no. mirá vos Sí, al otro tiempo me echaron, era muy malo, ¿eh? O sea, tiembla, chatacadé Chata Ya, chata. empezá Bueno, pero para pasar un momento al menos Te esperamos y vamos a tratar de postergar el partido Para que puedas estar Dale, dale, no hay problema Y ahí le mando unos saludos Muy Dale, bien. ¿estás viendo al monstruo que tenés al lado de Sergio? Ah, claro No, Le mandamos un saludo ahí a Leo Leo Academia, que es un fanático uh -huh. Espectacular sí. A Juancito, que está desaparecido Sí si nos hemos de a todos los muchachos a mu a mi amiga a mi amiga a mi amiga Noelia que la quiero mucho y bueno a Marcela raño a todos los racinguitos del Twitter que son espectaculares bueno te, te, te mando un abrazo Jorge y, y ojalá que, que traiga suerte eso si sí, si Racing llega a ganar vas a tener que empezar a comunicarte más seguido pero si gana te llamo todos los días <risa> un abrazo ya, dale dale gracias chao, Jorge, por la un abrazo mañana. grande chao Bueno, ahí llegó Lupina, Luciana Ursino, eh, nuestra asistente ahí en producción, eh, que ayer algunos tuvieron el privilegio de escucharle la voz, este, no solo por el saludo que le mandó a la familia, al papá, sino porque nos contó eh, qué pasa con el futsal, el básquet, eh, actividades que no tienen que ver con el fútbol profesional. Bueno, nos han quedado algunos mensajes pendientes, tenemos que hablar de y lo tenemos que tenemos que agradecerle al papá que nos invitó a un asado. Sí, sí, tiembla el papá. La, nos invita... A... <risa> dijo si queríamos no, no no le tire todo el fardo pobre hombre Claro no, que darle de para no, estos <risa> vamos a llevar vamos a llevar todo vamos Claro a... Que no, porque nos invitó a la casa. Eh, ¿no? Ahí está, asado. ahí está. Nos invitó a las instalaciones. Sí, no, no, no. Muy la bien. La carne la llevamos nosotros. <ríe> eh, aunque usted vio carne que... <ríe> apetitosa, me dijeron por ahí. Me contaron, no sé. Usted se refiere a la, hermana, a la amiga de Armando. No, no, no, no. No sé, no sé. Más no sé. cuidadito con lo que dice. Estamos hablando de chicas chicas. <ríe> chica 22 años. El anaputo. Qué tipo complicado. <ríe> ¿Cómo le encanta destruir familias, matrimonios, noviazgos? Es Hay un gente tipo... que se está poniendo colorada encima. 5, 4, 3, 2 Bueno, muy bien eh, Decía, tenemos que hablar con Sebastián Ceruti Para que nos cuente las novedades del primer equipo Porque hoy se reincorporaron a los trabajos Giovanni Moreno Y, Gio? y Marcos Cáceres ¿Estarán uno de ellos, ambos o ninguno Entre los titulares es que o suplentes? Es que Gio tiene el... El tobillo muy hinchado y no va a ir ni al banco. Sí, ayer tenías una charla, una junta con el médico del plantel, Walter Mira, y hoy con el entrenador Miguel Ángel Russo, en el que entiendo yo, pero un ratito vamos a charlar con Seba, que él está para eso y sabe más que nosotros, que eh, ni Giovanni Moreno ni Marcos Cáceres van a estar incluso entre los suplentes. Eh, así que el equipo seguramente será aquel del que estuvimos hablando en la semana, que tanto se lo castigó por esos supuestos cinco defensores que yo eh, no lo quise castigar a Russo porque no vi tengo que ser sincero no vi la práctica de fútbol eh, entonces no me puedo no puedo opinar a la par de aquellos colegas que sí vieron la práctica que se realizó el día miércoles eh, por una cosa es que juegue con tres defensores y dos laterales que vayan constantemente al ataque y le den salida al equipo e, y se sumen a la mitad de la cancha a tratar de, de sumar juego y otra cosa es que juegue con decididamente una línea de cinco defensores, entonces en ese caso sí eh, recibirá mis críticas pertinentes porque ustedes saben que yo creo que Racing tiene que salir a ganar en todas las canchas y si pone cinco defensores más Jacob como volante central se hace muy difícil que, que Racing, en principio y antes de que comience el partido, tenga la intención de ganar el partido. Da la sensación, si yo pongo cinco defensores, que lo que quiero es no perderlo. Juega con un equipo que igual juega con también la misma táctica, porque juega con cinco defensores. Uh -huh. Sí, eh, después ve... vamos a repasar la formación de, de estudiantes de La Plata y, y cómo, cómo está de a cara este partido. Es como decíamos el otro día, el equipo lo forman los nombres o sea las tácticas uh -huh. y muchas veces pones cinco delanteros y no haces un gol, exacto o sea, no, por por eso ahí, digo, con cinco defensores, por eso digo que hay que ver eh, más allá de, de este nosotros vamos a nombrar los jugadores pero digo más allá de eso el ordenamiento en la cancha si tanto Lich que es el que va a jugar por izquierda como Lioy que es el que va a jugar por derecha no cruzan la mitad de la cancha, entonces sí estamos hablando de que Racing va a jugar con cinco defensores, más Jacob, seis tipos para la recuperación netamente, eh, y distinto es si los laterales, Liu y Lich, se suman a la mitad de la cancha, sueltan un poco a Fernández, lo sueltan un poco a Toranzo, eh, y, y genera que se asocien con los delanteros, tanto Luguercio como Bieler. Si se da esto, bueno, entonces no será tan criticable, por lo menos de mi parte pero hay que ver lo que pasa dentro del campo de juego o por lo menos lo que pasó en la práctica de fútbol, cosa que yo no tuve la posibilidad de ver esta semana, por lo cual no quise castigarlo a Russo por el esquema que va a implementar muy bien, corazónacademico .com, nuestro correo electrónico www. punto nuestra página en internet vamos a la tanda, volvemos charlamos acá con Alejandro que lo tengo sentado a mi izquierda gran músico, tecladista, un fenómeno fanático de Racing y que nos compuso un tema, que por supuesto, ¿cómo se va a llamar? Corazón Académico, para nuestro programa y que me intuyo que va a extender las fronteras de, de Corazón Académico. Ojalá así sea. Vamos a la tanda. Más a Macabro bar. En lugar de encuentro de quienes hacemos corazón académico, Macabro bar. Ahora con pantalla gigante para ver todos los partidos de Racing en el Seto Vega 4959, Palermo Viejo. Abierto de miércoles a sábados a partir de las 21 horas. Por reservas, comunicarse al 4773 0465. Los domingos, gratis, con Diario Popular. Los temas del hombre y la mujer, en cuatro suplementos a todo color. Domingo para todos, con los escándalos y los entretelones del espectáculo. En superdeportivo, salud, dietas y consejos para sentirse bien. Y ahora, mujer y hombre, para leerlo en pareja, en relación, sexo y sensualidad. Diario Popular de los domingos, cada vez más. Next bag. confecciones de bolsos kit para iluminación y video. Next bag. mochilas para videógrafos, fotógrafos y oficinistas. Por asesoramiento y pedidos especiales, comunicarse al 156 962 0031 o al 4362 1218. Next bag. Salguero Fútbol, 6 canchas de fútbol 5 y una de fútbol 9. Salguero Fútbol, césped sintético profesional y estacionamiento exclusivo. En Avenida Rafael Obligado, 1221, Centro Costa Salguero. Por informes y reservas, llamar al 48090881 o 48018757. Salguero Fútbol, para oyentes de corazón académico, 20% de descuento. Con Banco Hipotecario pedi tu tarjeta recanchera Llamando al 0810-999-4476 O ingresando a www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Junto a la gente de Razi <risa> En Pan Ingeniería Civil Presenta su nueva línea Cement Design Visite nuestro showroom virtual en www.edfan.com o llámenos al 4523-7363. 63. FAN! Dale rienda libre a tu pasión. Sex Aulet. Habitaciones con hidromasajes, duchas finlandesas, 40 cocheras privadas y servicio de bar las 24 horas. La mejor calidad de atención para un momento único. Sex Aulet. En masa 1571. Con 30 años de experiencia, Guidos Bar Trattoria Italiana. En República de la India 2843, teléfono 4802-2391. Atendidos por racingistas, de lunes a viernes de 8 a 2 y sábados hasta el mediodía. Guidos Bar. Corazón Académico, todo lo que necesitas saber de tu club está acá en AM1010, de lunes a viernes a las 16 horas y también por internet a través de wwwam ondalatinacomar Una hora de información, Racinguista. Muy bien, continuamos en Corazón Académico Hoy con la presencia del invitado de lujo El ex tecladista de Los Redondos, nuestro amigo Alejandro Que en un ratito nos va a hacer escuchar y nos va a contar un poquito Lo que fue componer el tema para Corazón Académico Ahora tenemos en línea al hombre que más sabe de Racing Del día a día, de la información del primer equipo Y estamos hablando de Sebastián Ceruti. y vamos a presentarlo Haciéndole la marca personal al plantel Con toda la información de los jugadores Y lo que pasa en el entrenamiento día a día Sebastián celuti Nuestra voz en el primer equipo Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andas vos? Bien, esperando el diluvio tapándole algunos rayones al auto, aprovechando que para algo lo lavé ayer. No sé si tiene que ver esto de la lluvia con que haya lavado el auto, es pero... Es fija, es fija. Tiene que ver seguramente con que lo lavo una vez por semestre y, bueno... La por lluvia. Siempre tiene que coincidir, ¿no? <risa> está muy bien. Bueno, Seba, cuéntenos, más allá del tema de los rayones de su auto y de lo que lo está lavando, ¿qué pasa en el mundo de Racing? Que por estas horas ya está por comenzar la práctica... Vespertina planeada desde el día de ayer práctica en la que se va a trabajar la pelota parada en función ofensiva y defensiva y en la que seguramente quedará develado el equipo que va a parar Miguel Ángel Russo para enfrentar eh, el próximo sábado a estudiantes en la cancha de Quilmes con dudas que surgen no desde lo futbolístico sino desde lo médico eh, y tiene que ver con el estado físico fundamentalmente de Giovanni Moreno y luego también de Marcos Cáceres. Y los marco en ese orden porque creo que es en el orden de probabilidades de estar el día sábado. Uh -huh. eh, Giovanni con un poco más de chances que Marcos Cáceres, así y todo creo que los dos jugadores citados a sus respectivos seleccionados cuentan con ínfimas chances de poder estar desde el inicio. Uh -huh. ¿Y para el banco de suplentes? Habrá que esperar eso. Tal vez Giovanni con un lugar en el banco. Sé que Giovanni Moreno quiere jugar, uh -huh. pero teniendo en cuenta el golpe de tobillo que lo marginó del partido con Venezuela y que lo hubiese dejado fuera del partido con México, a no ser que el jugador pidió expresamente jugar, hoy lo hace perder algo de chance. Eh, sé que por la tarde le hicieron algunos chequeos médicos para constatar que no sea una lesión grave y sé que al jugador algo le duele. Uh -huh. eh, por eso que el patro va a decir que, que prácticamente está fuera del equipo para jugar contra estudiantes el día de mañana. Y si llega a estar habrá que ver en qué lugar lo hace. Uh -huh. Para mí, reemplazando a Lich y pasando Fernández a la banda izquierda. Claro, cambiando eh. el esquema, ¿no? Tal vez manteniendo esto de tres en el fondo, dos carrileros, eh, porque sé que a Russo le molestó que se hable de línea de cinco también. Uh -huh. No le gustó para nada al técnico de Racing que se hable de línea de cinco. Ah, y esto tiene que ver con que él no cree que vaya a ser así, o sea, él no busca eso, decís. Habló de que es el mismo esquema de siempre. A ver, el mismo esquema de siempre no es. Después, si quieren, podemos discutir si Luis y Lich eran más mediocampistas que defensores o, o si se proyectaban más de lo que marcaban. Lo que está claro que no es el esquema de siempre. Uh -huh. Bien, repasamos los 11, Seba, ¿te parece? Sí, en el arco Fernández eh, de Olivera, fallido. Sí. En el arco José, eh, Jorge de Olivera. En el fondo, vamos a hacerlo como le gusta al técnico, Martínez Abeldanio Caiz. Por derecha, Brian Lui Para mí, eh, porque Cáceres lo veo casi afuera Jacob con Toranzo formando una especie de doble 5 Por izquierda, por el momento lo imagino a Lich Aunque habrá que esperar eh, justamente esta posibilidad de que Giovanni Moreno esté desde el arranque José Luis Fernández, tal vez alternando y estando un tanto suelto con Toranzo por delante de Jacob Luguercio y Bien en la delantera uh -huh. Bien Sin novedades respecto a lo que pudimos ver en, en las prácticas durante la semana. La única eh, variable que podría darse tiene que ver con la, la posible inclusión a último momento. De Moreno, Moreno, que yo insisto, a esta uh -huh. altura de la tarde, sin poder chequearlo con cuerpo médico, tampoco con el técnico, con algún jugador, eh, y sin poder ver lógicamente la práctica, que está a puerta cerrada, uno le intuye como una posibilidad ínfima, pero posibilidad del fin que seguramente iremos chequeando cuando finalice la práctica. Uh -huh. Se va. Sí. ¿Hay concentración ahí? Es otra buena pregunta eh, porque hay un cierto hermetismo y yo creo que sí va a haber yo creo que sí va a haber uh -huh. pero tiene que ver también con este hecho de los resultados ¿no? Eh, pero hay que esperar justamente eh, el final de la práctica como para poder chequear con alguien que esto sea así en principio estaba dado para que lo haya bien eh... Muy bien. Algo más se va para contar respecto a Racing. Eh, una cosa, eh, no hay chances de incorporar un jugador eh, o porque ayer surgieron algunos nombres. Veo eh, cómo es cuando surge esta chance de, de a partir de la lesión de Fariña, empiezan a aparecer nombres y, y se tiran. Eh, Russo prácticamente le cerró la puerta teniendo en cuenta que eh, la dirigencia ya le había dicho en su momento que no iban a, a buscar más jugadores. Eh, ¿Se abre alguna puerta o no? A ver, la posibilidad está, uh -huh. pero no es algo obligatorio de hacerlo. Yo creo que va a depender de la posibilidad económica y de la cualidad del jugador. Eh, descarto de plano completamente a Sebastián Grassini, uh -huh. eh, descartado, barrado por la dirigencia, uh -huh. y habrá que ver si no surge algún tapado en las próximas horas. Bien. Se no, no, no. llegó el mensaje privado, Ceruti? Sí, muy bien. Sí. No, no, no me lo descartaron. Bueno. <risa> eh, Anda, esta, eh, yo el, creo la que la por el, el bien de Racing conviene no, no decir más. Está, está, está, está misterioso. Está no, misterioso sí, ¿no? No, yo sé el nombre al que se refiere y prefiero no hacer no no hacerlo público de ninguna manera. A mí me dijeron por el bien de Racing conviene que el nombre no trascienda. Por supuesto. Sí, pero obedezco. Bueno, okay. muy bien. ¿Algo Está, más, Seba? Están cayendo piedras en Zárate, así que guarde el auto. Oh, no, ah, mi no, querida, tengo que salir. Uh. Bueno, saldré con paraguas. Nada más, nada más por hoy. Un abrazo. Chao, chao, abrazo. Chao. Ahí pasaba Sebastián Ceruti, el hombre mejor informado de Racing, del día a día, de lo que tiene que ver con la formación del, del primer equipo. Nosotros ahora sí vamos a saludar, voy a poner el micrófono entre medio, así puedo charlar con él. Estamos, lo tengo sentado a mi izquierda, es Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, Sergio, muy, muy contento, estoy contento. Ahora. Bueno, ustedes le escuchan la voz, es músico, eh, tocó con los redonditos de Ricota fue tecladista de esa banda, y bien. de algunas otras bandas más también. también. también, también, también. ¿Cómo fue eh, esto, cómo surge esto de componer un tema de Racing para el hincha de Racing? Y bueno eh... surgió un día y creo que vos tenés bastante que ver en esto, ¿no? Uh -huh. Estábamos hablando y yo venía de dejar de tocar, hace mucho tiempo, por distintas razones y... y tanto hablar de este... de racing y, y, y algo que lo contenga y, y me salió la necesidad de hacer algo de, de escribir una canción para Racine, porque nunca había escrito nada para Racine uh -huh. Y digo, tanto amor y digo, no, de pronto nada, escrito. Y bueno, y un día subió en dos minutos todo. Uh -huh. No fue muy difícil. La letra no fue muy la difícil. No fue muy pero difícil. llevarlo, oh, plasmarlo en una banda, no, no, no, no. Y es complicado. Casi un siglo, digamos. <risa> este, sí, tiene bueno? que ver con que cuando uno siente realmente lo que está haciendo, uh -huh. más allá de que vos sentís la música, por supuesto, uh -huh. con con toda una trayectoria eh, en ese terreno. Pero sí. digo, encima te toca ser hincha de Racing sí. y, y digo, uno quiere que salga perfecto, meticuloso, detallista al máximo. Totalmente. Nosotros hicimos eh, un trabajo muy, muy, muy duro. Eh, me hago cargo de, de, de que te dije 200 veces mañana voy y no venía. Ya está, ya está, estás acá. <risa> pero bueno, ¿Sí? pero Tuve que contar con gente de, de primerísimo nivel. Uh -huh. que, que me gustaría que a... los nombres, porque sí, sí. Eh, no, no solo por ahí vos viniste como la cara visible, como el nexo con nosotros, conmigo, uh -huh. eh, pero hay gente que es muy grosa también detrás de, de este proyecto, de este tema de Corazón Académico. Altamente grosa, y te empiezo con el Vasco, el vasco Gustavo Basta Rica. Uh -huh. eh, no sé que si también no, es hincha de Racing Que es un fan, no hincha, no es enfermo No, no, no, no es no no Racing Para para aquel que no lo conoce, claro. como me pasa a mí Que yo eh, soy un ignorante respecto al tema de música Yo adiero, yo también ¿eh? Eh, Tuve que buscar Y en, en un momento tengo un amigo, colega Ustedes lo han escuchado una vez aquí eh, También es hincha de Racing, se llama Matías Córdoba Lo llamo y le pregunto, si te hago una pregunta, ¿conoces al vasco? Le dije, el vasco solamente, aclaro, es, eh, trabaja en página 12 en la sección espectáculos solamente le tuve que decir el vasco y me dijo Se tocó con los abuelos de la nada llevó a, a Andrés Calamaro de esa banda no esa eh, tocó eh, hizo un montón de Lunapar me dijo la cantidad no me acuerdo eh, estuvo con Charlie García en la máquina de hacer pájaros eh, digamos no estamos hablando de, de músicos este, estamos, que estén en sus comienzos no estamos hablando de un digamos un Un, refer un referente, estamos hablando de una leyenda, de una cosa vigente, ¿no? Una leyenda vigente, de cosa ah, raras, ¿no? Este, él decidió tocar la guitarra Juanse, el vasco. Uh -huh. Este, pero a la margen de eso es un grosso total, es un, es un, un tipo, un referente de rock and roll, uh -huh. ¿no? Y es uh -huh. hincha fan de Arrasio. Y participó en este y participó. Y, y participó bien y participó con todo el alma y con todas las ganas uh -huh. y, y, y y yo le agradezco muchísimo al Vasco que, que haya participado en esto, que haya puesto toda su toda su toda su su, su fuerza y toda su su su, su melodía, todo, todo, su, todo su encanto uh -huh. este en esto, ¿no es cierto? Bueno y quién más tenemos para y, agradecer y nombrar, yo voy a agradecer generalmente fundamentalmente a Este, a los chicos de de la sala de Alberdi Alberti al cuatro ocho cuatro porque nos dejaron tres o cuatro días ahí sí. durmiendo ahí adentro porque dije acá no se mueve nadie hasta que no terminemos esto y y una, un te quiero saber a Martín, a, a Omar, a Matías, a Mariano, este y a Karina pero fundamentalmente fundamentalmente a Pablo, Pablo es el es eh, su, su músico de la banda Rolando la mancha Rolando uh -huh. es este bueno con él anoche nos quedamos desde solos desde las dos de la mañana hasta hoy a las 12 de la mañana por eso la voz porque ustedes lo escuchan así dice qué le pasa a ese muchacho en la voz está sin dormir <risa> sí estoy sin dormir estuvimos desde las dos de la mañana solos antes estaban todos los demás que han hecho los, nosotros hicimos un esfuerzo terrible también porque luchamos contra muchos problemas técnicos que se suceden imprevistamente pero con Pablo la verdad que le tengo que agradecer profundamente toda su colaboración a ver entonces vos compusiste el tema sí sí músico de los redondos de Ricota el vasco Basterrica rica participó tocando la guitarra el vasco sí sí Pablo también músico de Charlie García en su momento, de los abuelos de la nada Pablo, Pablo de, la ¿me estás? De, de la mancha de Rolando sí, claro. que también participó y colaboró Yo, en el armado del de tema Pati cero también colaboró uh -huh. que es una, la cantante de María Marta Sala Lima uh -huh. estamos sí, hablando sí, de este, un despliegue de de, pibe, ¿no? un despliegue importante de músicos sí. este, de elite una, del rock puso, argentino puso una terrible Solo por afecto. Y, y eso, iba, eso iba a ser, hacer, eh, hacer, hacerte eh, hincapié en este tema, ¿no? Eh, todo por amor a Racing, por la relación que tienen con vos. Sí. Digo, esto tuvo adonoren más allá de, por supuesto de los costos que el, el movimiento, el traslado, el grabar el la sala de ensayo, pero sí. digo eh, el, en cuanto a los músicos se refiere, porque uno dice cero. del otro lado que está escuchando y dice, y estos juntaron todos estos monstruos, claro. ¿cuánta plata les pusieron? Le la pusieron cero. Cero pesos. Cero. cero. Todo por por amistad, ¿Sabes? yo no digo por buena onda, porque buena onda me parece una flor. Sí. No, no, no, es, como, es como, son como un tres presos eh, contra la que por amor uh -huh. porque no pararon de trabajar estuvieron sin dormir no y bueno es este algo, algo violento de la del amor ¿no? Uh -huh. que el afecto que uno tiene yo les agradezco muchísimo y no creo que termine nunca de agradecerles y Quisiera que bueno Pablo venga la semana que viene Como no, por ¿Eh? supuesto Vamos a ir entrevistándolo todos gracias. Si Tenemos la posibilidad también de charlar gracias. con el Vasco Que es un fenómeno no, Cuba, que, vale, que vale. Lo, lo conozco Lo vi varias veces a través vale. tuyo eh, y, vale, y es un fanático vale. Por supuesto que podemos ir incluso a la cancha juntos Ver los partidos de Racing Porque estamos hablando de gente hincha de Racing eh, Te invito ahora Alejandro A escuchar el tema Después vale. seguimos charlando vale, ver, De lo que ha sido porque por ahí... Digo, a mí me pasa que estoy este, ávido de escucharlo, porque hasta acá él viene directamente de la sala de ensayo, nos trajo el, el tema para que lo escuchemos, pero esto es eh, una especie de prueba. No lo hemos escuchado, no ha salido al aire para ningún lado. Por supuesto que va a tener su presentación en este momento en Corazón Académico. Así que le pido al amigo Aníbal Lecter que ponga el tema de Corazón Académico entero. Dale Ent el rispre Lanto. Ahora, el tema está cantado con... pues bueno, nosotros teníamos otras versiones Que vos nos fuiste cada vez este, cambiando un poquito algunas cuestiones De esta lo primero que me surge eh, está como muy sentida Es uh -huh. es, es la canción más emocional y, y la chica que canta que se llama Karina que se compone en el final eh. de corazón Académico eh, entendió muy bien el mensaje, uh -huh. eh, yo antes lo cantaba más formalmente, pero yo creo que se me dio por cantarlo emocionalmente, y así se lo muy bien, ¿Eh? muy bien. la y verdad bien. Que, que, que es emocionante escucharlo, bueno, te agradezco mucho y para los chicos también, yo que decía, quería nombrar los vitalicios, que dale, dale, no, nombremos, decir, nombremos a los amigos que, <coughs> que, que también te han, de, te han dado un poco de colaboración de que, alguna de manera, presión, permanentemente para que te asesine, pero... Este, la habitación de te dicho que paran en una paliza de Ariel de los 15, se llama Aquí cerramos fundamentalmente, porque nos enseñan mucho de fútbol. Son gente que vienen a jugar así, pero su suelo... <ríe> ¿A gallardo, cuánto? 15. ¿Al lado del trébol? El trébol. <ríe> y, este, y a muchos de la peluquería que es, también se Racing y que ha bastante eh, Fabio Anfuso, Pan, la mujer de Panamá, y fundamentalmente los músicos que no nada, cero, todo cero, cero, cero, todo cero, cero, cero, cero, a cero, cero, cero, cero, Estos que están escuchando en este momento están todos en la, en la radio esperando explicarte por supuesto. Están muy bien. Están a la sí, expectativa dirá, de lo que voy a decir. Es, sí, yo me doy cuenta cuando, de eso. Cuando uno ¿eh? le Castromán se pone Sí, el castromane es complicado. Se pone más de uno, se pone nervioso. <risa> cuando se entra, se entra se a la se cancha, se sobre se todo. Mientras está para afuera, está todo bien. Uno dice, ah, qué gordito simpático, todo. El tema cuando entra. A mí me pone nervioso cuando levanta la mano. Bueno, muy bien, vamos a hacer una tanda más y después seguimos charlando con Alejandro con los mensajes, todo lo que tiene que ver con el mundo informaciones, previa, de Sí, todo. señores, vamos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 Nextback, confecciones de bolsos fit para iluminación y video. Nextback. Mochilas para dichoques, fotógrafos y oficinistas. Por asesoramiento y pedidos especiales, comunicarse al 156-962-0031 o al 4362-1218. Next Back.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 Muy bien, seguimos aquí en Corazón Académico hasta las 5 de la tarde con mensajes de oyentes. Eh, pueden llamar al aire también, lo pueden hacer a través del 4372-2841, 4372-3061. Enseguida te voy a preguntar, Walterio, ¿cuál es la formación del equipo local de estudiantes de La Plata? Es, en principio, un rompecabezas porque uh -huh. era lo que estamos hablando en el corte. Estudiantes tiene dos partidos por delante. El primero, el de mañana contra Racing, y después tiene el jueves uno contra Newell por la primera ronda de la Sudamericana, que le recordamos por si alguno eh, está medio improvisado en el tema. Racing juega mañana 20:30 en la cancha de Quilmes con el arbitraje de Pablo Lunati ante Estudiantes de La Plata, equipo que perdió hace unos días nada más la final de la Recopa contra la Liga de Quito. Qué raro, ¿no? Esto de... Yo veía el partido de la Liga de quito y parecía que eh, Barcos era batistuta. Una, el una delantera de la de racing No tuvo chances. ¿sí? La delantera es ex fácil. Era Bien. Luna y Barcos. Dos que en Racing... Bueno, eh, Barcos tuvo muy pocas chances como para decir que fracasó. Pero si sí el chino Luna tuvo sus oportunidades y es un jugador importante o bueno lo fue en Tigre y lo está haciendo también en, en la Liga de Quito sin embargo el la estrella de ellos que el era Claudio Bieler vino a Racing el problema la camiseta claro la camiseta de Racing pesa la camiseta de Racing claramente pesa y es algo que es difícil de, de explicar y de, y de transmitir eh, bueno nos aclaraban de, en el corte acá el amigo Alejandro que respecto al tema que nos eh, que compuso este de corazón académico que bueno, está, es vino, lo sacó de, del horno, salió de la sala de ensayo donde estuvieron grabando y vino para acá con el tema, nosotros lo escuchamos y eh, me decías que bueno, todavía quedan algunos retoques, este ponerle por ahí algo de color, yo no, no entiendo nada, eh, pero es algo de lo que vos estabas marcando, así que bueno, le aviso porque por ahí alguno dice, pero me parece que, bueno, más que nada... Lo, la idea era que escuchen la letra presentarlo. y presentarlo que vean que era real que teníamos ahí eh, a Alejandro trabajando no, en el, en el no, tema no. que cree que no era algo <risa> místico eh, y que, que está bueno fundamentalmente por la letra porque la hace gente de Racing después por supuesto tendrán sí, que sí. hacer los retoques que es, él como músico eh, crea que, que le tiene que hacer muy bien Vamos eh, para la semana que viene a Pablo de sí, sí, sí, de, de la mancha, mancha de, Orlando. de la este, este es y claro el bajo que... también vengan todos no, ¿eh? El bajo hay que ver el estado <risa> en <el> que está encontrar <risa> un estado por pedal tenés que agarrarlo una, un, un día antes y ponerle una esposa contra una una cama lo atás ahí <risa> este pero no si viene va a venir con toda la onda porque es tipo bárbaro sí. pero Pablito, la verdad este no no lo no, de Pablo no tiene nombre la verdad él, él trabajó pero cosas que parecían imposibles, se habían perdido todos los arcidos por una cuestión técnica de vez que a veces pasan esas cosas y estuvo ocho, 9 horas buscando todo para armar, cortar, pegar, este de a 20 guitarras, elegir una, o oh, pedacitos de cada una, bueno ustedes saben cómo es esto de la, de la grabación, las voces, se sacar un cachito de cada voz y y la verdad es que es un trabajo que para mí es superlativo, y pero más, más que la técnica, digamos, la parte humana, uh -huh. porque se podía venir a la casa, y se quedó, <risa> Básicamente por eso Bueno, muy bien, ahí está entonces Alejandro eh, ex de los Rondos Ricota con nosotros Y señor Walter Ariel Ludeña. Tenemos mensajes, eh, le mando un saludo a Gabriel que nos escribió respecto al tema Un saludo grande y por supuesto que, que ya lo hemos leído Siga con los demás mensajes señor Walterio Tenemos uno de la Comodo Racing diciendo, abrazo para la gente que hace el programa, la Comodo Racing siempre escuchando el mejor programa académico. Saludos de Leo Acadé Jorge de México y Juan Pablo. Muy bien. Tuiteros. Perfecto. La comunidad tuitera full. Muy Juan bien. Pablo que el otro día me dijo, vas a venir aquí y me dijo, alguna vez pregúntame si voy a hacer otra cosa, pero no me pregunté si voy a ir a la cancha. Claro, Apra digo, aprovecho, pavadas el... no, bueno Después vamos a comer, te invito. ¿Pero a qué hora? No cuando termina el partido ¿Dónde la no, mañana no apareció más de ese momento no apareció más el Twitter aparece <risa> bueno muy aprovecho bien. el momento para mandar un saludo a Javier de Chatacadé a la gente de Chatacadé que está con nosotros y a Jorge Ramada que es un periodista partidario de Quito que cubre toda la información de Liga Deportiva Universitaria de Quito no será el que hizo la nota es a el que es? mismo que le hizo la famosa nota a Claudio Bialo muy bien Bueno, ¿Y por qué le manda saludos? ¿Te ¿Está escuchando o algo por el estilo? Escucha bien Internet. Bueno, muy bien. Un saludo entonces. Este, y y te, te digo, Jorge, a vos. Jorge es Jorge Ramada. ¿no? Jorge Ramada. No lo molestes más a Bieler. Dejalo jugar tranquilo en Racing, <risa> no las terlitas. Tiene, no, tiene inclusive hasta un nivel de amistad, porque se conocen ya hace mucho tiempo, estuvo bastante bueno, tiempo bien en Liga. Ya o sea, sí. está, déjalo tranquilo Guarda, no te tranquilo, te preguntas, dijo, eso sí, Jorge. Te... Dejalo tranquilo a Bieler no que hacía falta, a hacer gol en Racing. No falta preguntarle por Liga. ¿Por qué no, no. lo hiciste? <risa> igual, bueno, te, igual te queremos. Muy bien. Walterio, contanos, ¿cuál es la posible formación o qué es lo que pasa con el equipo de Isabela? La posible, hay que ver qué pasa con Re finalmente, es prácticamente prácticamente descartado está, pero en principio la formación sería Orión en el arco, Mercado, Roncaglia, De Sábado Rojo y Re o quien lo reemplace. En el medio va a estar Verón, Braña y Juan Pablo Pereira, el exjugador de Atlético. La mitad de la cancha. Exactamente. Va a estar de enganche Gata Fernández, ex Racing y adelante en duda por ahora otro de Racing que es Leandro González que nos hizo dos goles en la última Leandro González que no está para jugar pero él pidió jugar debe ser para como, cuando jugaba, como cuando jugaba como cuando Racing él no estaba para jugar y pedía jugar pedía imploraba jugar se entregaba al ciento nosotros la tenemos capiseta. uno ahí en el, en el en Racing que no está para jugar y pide si quieren se lo mandamos también ahí se empieza con Adrián el nombre bueno muy bien eh, señores ese equipo que usted me estaba dando de estudiantes que me dice Serían Juan Pablo 1 claro pero me pone Juan Pablo Pereira en la mitad de la cancha un tipo que es claramente ofensivo juega delantero habitualmente de el... la Gata Fernández me, me lo nombras como enganche pero en realidad es un delantero sí con lo cual ya hay el esquema medio que es bastante flexible además Verón es es más enlace que otra cosa, se supone que el mercado va a subir por el lado derecho y se va a agregar a la línea, a la línea del medio, mhm uh -huh. o estudiante, sí no tampoco <risa> la pavada, tampoco la pavada no porque es, es un sí, equipo tampoco. que ha sido equilibrado pero digo eh, no es un 5-3-1-1 como o sea si uno lo lee textual como lo leyó eh Walterio ...el número telefónico... ...claro, pero en realidad no es tan así... ...porque la Gata Fernández es un delantero más... ...porque Pereira tiene eh, condiciones de delantero... ...y ha jugado siempre así... ...y porque Verón es un tipo de toda la cancha... ...y fundamentalmente cuando tiene el arco de frente... ...es muy peligroso con la pelota dominada... Eh, ...respecto a Racing... ...me preocupa... ...¿ustedes creen realmente que Racing va a jugar... ...y, y acá libero un poco el tema de, de la opinión... ...y también lo meto a Alejandro... Eh, ...en la charla... Eh, va a jugar Racing con cinco defensores o, ¿o va a intentar eh, coparle la mitad de la cancha a Estudiantes de La Plata, algo en lo que el equipo de Sabela siempre se ha hecho fuerte, eh, por lo menos desde que está Verón, Braña, todo lo, esto, Benítez, eh, un equipo muy duro en, en el mediocampo. Digo, ¿no será por eso que entonces toma ciertos recaudos rusos pero que intenta superpoblar la mitad de la cancha como para no dejarle a Verón que venga con la pelota de frente al arco de Racing, no darle tantos espacios a la gata Fernández y, y cuando tenga la pelota Racing eh, sumar gente en ataque? ¿Cómo lo ves? Vos fíjate que eh, la formación que dio la Chita es 5-3-1-1. Sí. O sea, si vamos a eso, van a jugar con un solo delantero y pueden llegar a sumarse... La gata y Pereira. Sí. Eh, yo no creo que deje cinco de la, cinco defensores para un solo delantero y dos que se puedan llegar a enganchar cada tanto. Y ese delantero no es en el Claro. Caso, ¿no? Eh, pero no hizo más goles que Celí. Sí, <risa> vale. pero... No eh... tuvimos no tuvimos en ese partido la suerte de enfrentarlo a Celí porque jugó justamente. A y nosotros estábamos agradecidos ¿no? Sí. No, más que lo es no Qué bueno que no juega <risa> uh, ¡Qué paliza que no fue! Eh, de, lo, de lo peor que he visto del Racing en los últimos años y de eh, la mayor diferencia entre un equipo y otro que he visto en mucho tiempo dentro de un campo de juego o, o vale, el costado, ¿no? yo estaba en el costado, veía ahí la platea y, y la diferencia que había entre el equipo de estudiantes y el Racing el primer tiempo, me acuerdo, nos hicieron tres goles eh, y daba la sensación en el seis? segundo tiempo, que sacaron el pie del acelerador y le perdonaron la vida a Racing porque podían haber sido tres, cuatro más tranquilamente Yo creo que va a jugar ruso con los tres centrales abajo, los dos laterales marcando la mitad de la cancha y, y, y bloqueando la posible subida de alguno de los dos eh, enganche o como quiera llamarlo, delanteros con los que va a jugar Estudiantes. ruso este Sí, Una pregunta, sí, señor. Sí, una pregunta. <coughs> a, a, hacia Russo. Este, a no, los números, es cuatro no, tres no, no sé si... ¿cómo podemos hacer para llegar al fondo y tirar el centro atrás? que es clave esto es clave si no, no sé, eso me pregunto ¿eh, 4, 10, 1 6, tipo, es que el, el único fondo? tipo que puede llegar a tirar un centro atrás o sea de los delanteros es Sauche y no juega no pero de a, pero tenés juntos, pero ¿eh? tenés ¿no? tipos como Liu por un lado como eh, Fernández o Lich por el otro eh, si jugar a Pichu, digo le, eh, entiendo el concepto de él y es algo que yo lo he marcado en alguna oportunidad que es los laterales, los volantes, tienen que llegar hasta el fondo y falta tirar de el board. centro no esto, este centro que lastima, sí. tiraba el centro y aparecía sí. el mundo. Si mueble. no lo metes vos te metes el contrario, o pega por ahí y queda... Eso es el, eso para mí es lo más sencillo, no hay complicaciones, no es tan difícil el fútbol, no sé qué lo complica tanto, si vos llegas diez veces al fondo y tiras diecientos atrás, pues yo te aseguro que vos ganás para ellos. Bueno, ahí, parece, le, le damos ese consejo a Miguel Russo Yo creo que es importante Que es una faceta eh, Es una Es una faceta importante del juego Y algo en lo que este equipo no ha hecho demasiado hincapié eh, Salvo en algunos momentos Cuando entra Fernández eh, Por derecha muy poco Se llega hasta el fondo El otro día el Uy en alguna jugada Pero... Cáceres también en alguna jugada cuando estuvo, pero no es algo a lo que Racing hace demasiado hincapié en esto de desbordar, tirar centros eh, y, y tratar de abastecer a Bieler o a Ubercio o al delantero que sea eh, Racing está claramente en el debe en cuanto al juego individual, colectivo, asociado de todas esas maneras posibles, todavía Racing está muy en el debe Pero lo cierto también es que eh, hay expectativas depositadas en este equipo como no había en otros equipos de Racing, eh, que, que uno veía la carencia individual que decía, y bueno, si juega, perdonen porque voy a ser nombre propio, pero uno decía, y si juega Sotelo también, ¿qué querés? ¿Qué, ¿Qué querés inventar? O si juega Caballero y bueno, ¿qué vamos a inventar? Bueno, acá hay individualidades hay nombres, que abastecen la expectativa, la esperanza la sensación de que Racing puede jugar mejor y de que tiene que jugar mejor esto es clarísimo es algo de lo que escuchaban recién en el tema de Alejandro la historia de Racing te obliga a ganar, a ir al frente a ser más que el rival o a intentar serlo porque a veces te sale y otras veces no pero lo, por lo menos Racing tiene que intentar siempre eh, ser el protagonista en los partidos este es mi concepto de fútbol no, no tienen por qué compartirlo pero yo creo que Racing eh... ...tiene que ir a ganar... ...Mariana tiene que salir... ...tiene que empezar el partido... ...y Racing... ...con 3-5-2... ...con 4-5-3... ...con 4-4-2... ...con 4-3-1-2... ...con 4-3-3... ...con lo que ustedes quieran... ...pero Racing tiene que empezar el partido... ...y estar parado en la cancha... ...para querer ganarlo... ...por eso es algo de lo que a mí... ...me dejó medianamente tranquilo... ...algo de lo que me dejó... ...medianamente tranquilo... ...los partidos anteriores... ...contra San Lorenzo... ...contra Colón... ...que Racing se notaba... ...que lo quería ganar... ...con limitaciones jugando mal Eh, haciendo un mal partido defensivo, pero lo no quería ganar el partido desde el primer minuto. Eh, eso, por supuesto, que se notó en el campo de juego y finalmente lo terminamos pagando con una derrota porque el equipo rival aprovechó cada una de las chances que tuvo en los dos casos. Da la impresión que lo que vio Russo es que él tenía en la línea 4 que armó el otro día, quedaba muy mano a mano los centrales cuando porque tanto Lich como Ludi no se iban rotando en por dónde iban a desbordar sino que los dos salían y dejaban mano a mano dos centrales eh, poniendo un hombre más lo que interpreto que quiere hacer Ruso es no dejarlos tan expuestos a los dos centrales y que con bueno, libertad tanto Lui por un lado como Lich por el otro puedan desbordar eh, con las, las espaldas un poco más cuidados el retroceso de Racing ha sido claramente un defecto en estos últimos partidos sobre todo en el último Colón de Santa Fe que ellos tuvieron muchísimas chances de contragolpe en pelotas paradas y en pelotas en movimiento que perdieron los jugadores de Racing muy bien señores, nos despedimos, les agradecemos a Alejandro su presencia chavales, muchas gracias eh, saludamos ahí a Luciana Orsino en la producción, al señor Aníbal Lecter señor Pablo Tramutola Walter, Ariel Ludueña nos despedimos, nos vamos a reencontrar con todos el lunes aquí, comentando por favor, tres puntitos adentro por favor, una victoria de Racing la vuelta a la senda del triunfo y será entonces hasta el lunes, Chao.